tener la posibilidad de escuchar lo que pasaba, que no está muy distante a otros consumos culturales como lo que era el folletín en ese momento, que la gente esperaba al domingo agarrar el diario y ver cómo continuaba eh, la novela en ese momento, y ahí es que surgió la idea y, y unos unos pensaron, che, estaría bueno trasladar esto al formato de la radio por ejemplo eh, en Uruguay por Por, por traer por hablar también del radioteatro a, a nivel latinoamericano, ¿no? En Uruguay se empezó con el teatro en el aire, que lo que se hacía era leer obras de teatro en una primera instancia eh a los oyentes entonces agarraban un, una obra ya escrita en papel y leían el problema es que muchos oyentes empezaron a sentir mo molestias porque se leían las acotaciones entonces como decía che, me estás cortando todo mi mambo imaginativo que es lo lindo eh, que tiene el radioteatro. Claro. después fue cobrando más forma uh -huh. y aparece brochazos camperos que es como una especie de, de To, toman las ideas de chispazo de, de tradición de acá en Argentina y aparece brochazos camperos. El antecedente es chispazos de tradición que, que nada tuvo un fuerte impacto en lo que fue a nivel cultural, ¿no? Claro. Eh, ¿Dónde digamos, podemos encontrar, si se quiere, hoy en día radioteatro? Más allá de, obviamente, lo nuestro, lo que vamos a presentar hoy. Eh, ¿Vos lo ves en... Digamos, los podcasts pueden ser una continuidad de radio teatro Los... No sé, lo, lo, ¿qué tipo de...? Para algún fanático de radio radioteatro, además de ir a buscar el archivo histórico de los viejos radioteatro, ¿cuál pensás que fue el hilo continuador, Eli? Eh, el Spotify, hay un montón de, de, de actores, actrices, que se están trasladando... Eh, el radioteatro a, a través del Spotify en formato de eh, radioteatro. Claro. Por ejemplo, anfibia hace poco sacó uno. Y también igual hay otras radios que eh, que también eh, han utilizado el formato del radioteatro. No es algo que que, que murió y ahora renueva. Que se mantuvo claro. en el tiempo, pero quizás no, te, no tiene esa fuerza que tenía inicialmente que era que pasaba esto, que, que los comercios de pronto ponían al radioteatro para que las mujeres fuera eh, fueran a comprar y no dejasen de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Como no sigue estando, pero pero no tan quizás a, en, anclado como en, como en otras épocas, ¿no? Las épocas doradas del radioteatro que se pueden ubicar más o menos en la década del, del 30, ¿no? Y otra cosa que, que no quería dejar de mencionar es que cuando comienza el radioteatro a aparecer, a diferencia de otras industrias como el cine, como la televisión, no estuvo no estuvo dominado por intereses ni latinoamericanos ni europeos, uh -huh. sino más bien eh, es, atravesado no por, por, por una impronta más eh, local ¿no? y, y uh -huh. lo que pasaba ¿no? en, en los distintos barrios populares. Sí, y además de, bueno, chispazos de tradición, a mí me costó mucho encontrar fragmentos de chispazos de tradición en YouTube, no no, no encontré mucho, pero sí, por supuesto, de los eh, Pérez García. Eh, sí, claro. Sí, que me decías? Sí, El... porque es muy difícil, eh, y, y esto también es interesante, no hay casi documentos eh, de por aquel entonces, lo, uh -huh. lo único que hay es algo escrito en revistas que en su momento circulaban como micrófono, porque también esto tiene que ver con que no era un género que estaba valorado por las clases eh, dominantes, claro. o sea, era como, como algo de baja estofa, de, de, de populacho, que no ameritaba eh, ser guardado, no, estaba, no, mm. no era algo de categoría en el radioteatro. Claro. Por eso Entonces, no por registros. eso tiene que ver con la con, con esta falta de documentos de registros eh, sonoros, ¿no? con, con respecto al tema, tiene que ver con eso, por eso es tan dificultoso no solo encontrar eh, material sonoro, sino también incluso escrito, hay muy poco material, y en esto eh, hago una breve recomendación porque eh, es muy interesante el trabajo que hace mónica Berman, ella es eh, periodista y está muy metida en el tema de, en el mundo del teatro escribió un libro que se llama la construcción de un género radiofónico el radioteatro y la verdad y, y lo que y, y todo esto que estoy mencionando realmente lo saqué de ahí porque no hay material en internet casi uh -huh. y es muy interesante eh, la reconstrucción que hace del radioteatro a través de tres obras emblemáticas, que uno es Chispazos de Tradición, que es el, la que mencionaba, otro es Ronda Policial, que también forma parte de la misma época, y el otro, el último, es eh, Bajo el Culto de la Santa Federación, que a diferencia de los otros dos, Bajo el Culto, Toda la Santa Federación lo que hace es, eh, em, empieza a cobrar un poco más de renombre eh, todo lo que es el radioteatro, las clases más pudientes dicen, nada ah, entonces se pueden hacer cosas de calidad, o sea, empieza a ser visto de otra manera el radioteatro, así que recomiendo este libro, que, que realmente está es muy interesante la reconstrucción que hace de un género que, insisto, no hay material material, eh, no hay, no hay material sobre el tema por esto que mencionaba antes. Uh -huh. Sí, como siempre las clases altas, primero rechazando todo lo que es cultura popular y después apropiándose rechazando de todo eso. Rechazando cosas, punto. Pero después se apropian, pero <risa> claro, después lo sí, usan. eso es cierto. Sí, cuando se dan cuenta que se puede usar de otra manera, eh, aprovechan. Así que nada, les traía a colación un poco esta historización de cara a lo que se viene en breve, nomás. Sí. Uh -huh. Así es, estaremos prendidos a la gráfica, no tenemos el orgullo de presentarlo, de estrenarlo aquí en la radio gráfica y en Desde el Barrio, por supuesto eh, Me dijeron, ahí nos chiflaban que en la radio en Rosario, uh -huh. eh, no me acuerdo la radio ahora, perdón, eh, ya se me lo van a apuntar Aire, aire libre, libre de Rosario, los compañeros de Aire Libre, eh, ya lo han tenido más tempranito que nosotros y ha dado muy bien, ya piden piden más los oyentes eh, Así que bueno, esperemos que tenga la misma repercusión aquí en La Gráfica A todos los que nos están escuchando les agradecemos Y quédense que falta poquito eh, eric Eliana Cabezas, un gusto Y felicitaciones a usted también que ha sido parte este importante De, de este de, de la difusión sobre todo no, de este acá, proyecto acá, acá lo que hay que mencionar es el trabajo titánico Que realizó Julián Pelliza desde La Técnica Eso no hay que dejar de mencionarlo Por supuesto, Julián Pelliza, el el as de los controles y que además, digamos, por qué que decirlo, no es que Julián solo se dedicó en estos meses a eh, editar el radioteatro, editor de radioteatro y los 25 spots que tiene hablamos la boca de artísticas uh -huh. y las artísticas de la radio y un montón de cosas. Este, así sí. que un día nos va a caer una denuncia por explotación laboral <risa> por parte de Julián Peñiza. <risa> Eli, un gusto enorme y el lunes estaremos de nuevo. Dale, nos encontramos el lunes. Abrazo. Eli, que harían cabezas con el teatro y el teatro aquí en Desde el Barrio. Inicio de espacio publicitario. FM89.3 Radiográfica Radiográfica Todos los lunes de 14 a 16, músicos y músicas de renombre nacional e internacional traspasan las puertas de nuestro Club de Música. Todas las músicas, todos los géneros. Club de Música. Conduce Claudio Orellano. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales.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 2021 además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radiográfica FM 89.3. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo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 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad Radiográfica. Aporta al crecimiento de la comunicación popular y participa de espectaculares sorteos semanales. El otro día hablábamos de Messi, al final se queda en Barcelona, Lionel Andrés Messi, me escuchó desde el barrio, nos hizo caso, ¿no? Messi, ¿qué tanto? Hizo la gran... Eh, eso lo que hacemos siempre cuando queremos que nos bajen un poquito el precio, ¿viste? Cuando regateás uh -huh. con sí. las compañías de celular y demás que llamás enojado, que, que te vas a ir, te dicen, sí. no, no, no, quédate te hacemos una... Un descuento, una oferta, bueno, para mí que algo parecido hizo Messi, ¿no? Eh, sí, algo parecido. Es cierto que, bueno, terminó ganando la posición del club, me parece. O sea, no, no estaban del todo... Eh, yo creo, así como pienso que es mejor que Messi se quede... Un gran desagradecimiento por parte de mucha gente en torno al Barcelona. Porque la verdad que Messi le dio todo. Le dio todo al Barcelona. Pero creo también que Messi sabe lo que el club, más allá de una gestión de un presidente, le dio a él también. este Entonces, sabiamente dijo, bueno, yo no quiero entrar en juicio. ¿Pero qué consiguió con todo esto? Nada. Hizo un poco de ruido nomás. Económicamente, continúa hasta 2021. Claro. Por, por o contrario. sea, digamos, cumple su contrato. No es que... Eh, aumentó su sueldo, ni su cláusula ahora es más alta y se la van a pagar, o por lo menos no conocemos eso. Si claro. es que le dijeron, bueno, está bien, que y además te subimos el sueldo. El sueldo de, por, de Messi ya de por sí es muy alto, obviamente. Eh, simplemente continúan las cosas como estaban. Metió un poco Uno de presión, entiende, tal vez. Metió presión y supongo que ahora será un poco más escuchado, claro. respetado, y eh, no sé, tendrá una influencia muy fuerte. Eh, yo creo que Messi nunca tuvo una influencia menor en el mm -hmm. Barcelona. Quizás ahora pueda este, qué sé yo, pre, no sé si llamar si presionar a, a Kulman, este nuevo técnico del Barcelona, no tiene a Suárez, hay que ver qué refuerzos trae el Barcelona, este si está en la altura, si puede mejorar el rendimiento, que la verdad fue a ver, no no malo, malo en comparación con otras performances. Eh, así que bueno, veremos cómo sigue ahora. Lo cierto es que ya eh, dijo que se va a quedar y ya presentó la nueva camiseta del Barcelona, él con su cara, así que eh, está ya está todo listo. No, no, no sé si todo bien con el presidente como han quedado, pero eh, Jorge Messi, el padre de Messi, que es el supuesto representante, la verdad que fue... Y no pasó nada, decidió Messi, decidió claro. él, el, el padre en medio, no sé. Ahora, ¿qué quilombo que se armó todo el mundo pidiendo a Messi que vuelva para la Argentina, que no, que Messi todavía le falta bueno, en Europa? Bueno, uno supone que ahora sí, en 2021 Messi ya está, ya se está. va, termina su contrato y se va, eh, que, que no va a tener una segunda, eh, una, una segunda segunda pelea y una segunda estadía. ¿2021 qué? ¿Cuándo 2021? Eh, mitad de 2021, ta ah, junio de 2021, un cuando termina la temporada hoy. que está empezando este ahora. Eh, bueno, una, no es Un añito más, un año, menos de un año más. Por eso digo, no es mucho, se queda un año, cumple con el contrato uh -huh. y después... Se va con el pase en la mano. Parece que se va, claro. A menos que, a menos que, esta temporada para el Barcelona por ahí... No, ni siquiera, si es una mala temporada... Más excusas para Messi. Claro. Y si es una gran temporada y sale campeón de todo... Se va bien. Se va perfecto, digamos. Se va con, con los laureles. Uh -huh. este Que ya tiene, bueno, se va con un laurel más. Claro. Eh, así que bueno, la decisión de Messi ha sido quedarse y seguirá en el Barcelona. Eh, creo que al fútbol en general le haría bien ver a Messi en una competición, eh, valga la redundancia, más competitiva. Ajá. Uh -huh. Eh, como en la inglesa o como la de algún otro país este europeo la española ya está quedando un poco aburrida y más aún si se va Messi eh, hay que hay que saber ver qué, qué partido tenés ganas de, de, de mirar en en España pero bueno este Messi siempre le da le da color a cualquier competición en la que participe y hay que estar atentos porque bien nos dijo Carlos Aira en mmm, semanas nada más debería según la comemebol empezar la eliminatoria sudamericana y uh -huh. Es decir, Messi tiene que venir a, a la argentina argentina tiene que jugar con ecuador y con bolivia uh, nada más y nada menos eh, todo un tema veremos si esto empieza porque la verdad está muy muy complicada la situación en, en Sudamérica eh, con el tema coronavirus vamos a ver cómo sigue todo este culebra búscanos en facebook como radiráfica fm 89